Te he prometido que te he de olvidar Cuántos querido y yo te supeda Svijas, sabiendo que mañana irás con otro al altar El amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro. Que te encontrarías con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti, te he prometido que te he de olvidar cuánto has querido y yo te supedar. viendo que mañana irás con otro al altar Conmigo Conociste